Hoy estamos en contacto con un trabajador, con un trabajador de Santa Rosa, uno de los trabajadores de aquel grupo de laburantes y laburantas que estuvieron tan enfrentados, tantos problemas, con quien fuera el intendente de la ciudad de Santa Rosa, con Leandro Altolaguirri y su gestión. Hoy estamos en contacto, digo, con Billy Mamadou VIE, que es un trabajador de puesto fijo de Santa Rosa. Buenas tardes, Billy. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo andás? Muy bien, Billy. La verdad es que también agradecido por, por este rato que nos, que nos prestás, que nos brindás un ratito de tu tarde para, para hablar un poquito de cómo, de cómo venís eh, sorteando esta situación, cómo la venís llevando. Este, sabemos que, bueno, que como tantas y tantos en la Argentina, te has quedado sin laburar. ¿Qué pasó durante la cuarentena, Billy? Sí, la verdad que durante la cuarentena tuvimos que estar en casa. Muy bien. Como que no podemos salir ni trabajar, estamos pasando en casa. Están, estás en casa, estás cuidándote y cuidándonos a los demás. Eh, pero... Sí, obvio, obvio, ese no, hay, hay, hay que cuidarse. Muy bien, muy bien. Es, vos sabés que nos sentimos eh, cada día un poquito más orgullosos de nosotros mismos, Billy, con esto de tener una conciencia social este, con esta impronta que nos ayuda a construir esta, esta cuarentena, este aislamiento, pero también es muy duro porque no todos o no todas tienen lo necesario para vivir, sobre todo quienes laburan en el día a día. ¿Vos cómo te las arreglaste? ¿Cómo, ¿Cómo te las arreglaste, Billy, vos? Sí, como como puro, viste que, que, ¿Por que uno... ya en el... sí, la sí. regla como como puro, como que ya en este momento está, está complicado hay que bancarse y buscando formas de salir adelante. Muy bien, Billy, ¿tenías algún ahorro? ¿Recibiste alguna ayuda? La ahorra que tiene ya Ya lo gasté todo. Ya fue. Y él sí que sí, recibe sí, un ayudo, pero bueno. Es, es muy complicada, ¿no, Billy? Sí, demasiado complicado. Bueno, y encima, este, no sé cómo es tu situación eh, con respecto a los planes sociales, a las ayudas, eh, sobre todo de emergencia, que ha implementado el gobierno nacional pero sabemos que en cada territorio, por ahí, las, eh, las distintas intendencias están ayudando a las personas que tienen necesidad, urgencia alimentaria, sobre todo. Ahora, la, la urgencia tuya, Billy, ¿más vale pasa por el, la necesidad de laburar? Sí, la urgencia eh, para mí es salir a laburar. Cuando el gobierno, el gobernador dice que va a flexibilizar el, el, el comercio, el, algunas cosas, incluso el comercio, dijo comercio. Claro. Y nosotros también somos comerciantes autónomos. Claro, claro. Como, como todos los comercios abren, nosotros fuimos a trabajar. Tuvimos el lunes, martes y el miércoles un ratito nos no, no levantaron las cosas. Muy bien. ¿Hay... No pueden trabajar y nos no mandan a la casa. ¿Y lunes y martes qué, qué viste, Billy? ¿Cómo, ¿Cómo resultó estar en la vereda haciendo tu laburo de siempre? ¿Qué, ¿Qué pasaba? ¿Viste, cambió algo, hay algo distinto? Sí, porque como que la gente extrañaba salir y salió gente, pero el lunes, más que nada, el martes había más o menos. Muy bien. Y estábamos ahí... Y como que hay más necesidad, la gente tiene más necesidad, por eso salían comprando comprar otras cosas. Sí, sí, sí, claro. Eh, o sea que tampoco era una locura la cantidad de ventas que estabas teniendo, lo estabas... No, no es... La cantidad de ventas, no. yo para mí, de mi cuenta propia, no había. Al día, muy bien. Y después, ¿qué pasó el miércoles, Billy? ¿Llegó este, la policía, llegaron los inspectores municipales o qué pasó? No, llegó la policía, no sé, dice que, que no podemos estar porque la ordenancia viene allá arriba, así que tienen que levantar las cosas y guardarlo e ir a su casa. Bueno, ¿y qué, ¿y qué averiguaste? O sea, porque vos sos un trabajador, hiciste el caminito, te fuiste a la Muni, ¿y qué pasó en la Muni? Eh, Obviamente Lesslie? yo el día siguiente fui a, min, a la Muni a preguntar. Cuando fui al sector comercio, nos dijeron que, que vuelvan el lunes, que sea hoy. Hoy. Fuimos, nos mandaron de la, administración, de la administración. Justo nos atendió una copa persona que se llama Fede, nos atendió bien, nos explicó solo las cosas, que viene la viene de la casa del gobierno. Él va a hacer hasta su alcance para que llegue allá a la nota, porque nos dijo que, que escribimos, escribimos una nota que le llevamos de nuevo mañana. Muy bien. La, la MUNI. ¿Y? Recién lo van a llevar a allá en la casa del gobierno y lo van a analizar. Si no nos no van a dejar de trabajar, pues no sé. O sea que por ahora estás en un compás de espera, van, van a presentar esta nota mañana y con, el, con la buena gestión de esta persona que te encontraste ahí, Vilis, ¿vos andabas solo o estabas con algún otro? Sí, entrenador? andaba con, con algún compañero, ¿con eh, una, compañero? Eh, alguna compañera, una compañera también que, eh, que trabajas ahí. Muy bien, muy bien. Los hemos estado acompañando, se podría decir, Billy, durante los sí, últimos era. años a las vendedoras y los vendedores de puestos fijos en Santa Rosa, porque hubo muchos uh -huh. problemas, ¿no?, con la gestión anterior, este que tuvo problemas con los lavacoches, que tuvo problemas con aquí y con allá. Pero bueno, esta situación es totalmente de otra índole. ¿Hay alguna justificación que les hayan dicho, Billy, de por qué no tienen que trabajar? ¿O solamente les dijeron dice que...? que el, dice que todavía no estamos habilitados el rubro de los, amb de los ambulantes, lo que son la sobre las calles. Muy bien. porque dice que son como que son contacto le digo nosotros podemos tomar las medidas podemos respetar la, la distancia usar barbijo lavanzo de la mano tienen alcohol en gel todo eso Lo teníamos este día que tuvimos, este rato que tuvimos allá. Te, ¿Te habías equipado como para salir a trabajar con los elementos de. Claro, ¿tiene? estamos equipados para salir a trabajar. Muy bien, muy bien. Bueno, Billy, así que eh, a, a escribir ahora con tus compañeros una nota y en tren de espera de que desde Casa de Gobierno eh, se, se venga una mirada, una mirada. Si se quiere... Claramente, que, que, que echen una mirada para que podemos trabajar. Porque eso. ya, la, lamentablemente, estamos mal, mal. Porque necesitamos trabajar, porque tenemos que pagar el alquiler, los servicios, todo eso. Y si no laburas, ¿cómo, ¿cómo le vas a pagar? Obviamente, el pedazo de paz no lo ganamos del día a día también. Claro, claro. Este, lo cierto es que se terminaron los ahorros. Ya, ya está corriendo el reloj, una contrarreloj, Billy, para, claro, para que claro. no te alcancen tantas boletas y demás. Mientras tanto, este, vamos a ver si todo puede volver a una cierta normalidad, Billy. A ver si se Ojalá puede. Ojalá que se pueda, que podemos volver. Muy bien. Muy y fuera bien. yo que volamos mañana. Muy bien, muy bien Bueno, ganas nos faltan, Billy A ver si viene sí, la verdad, sí. A ver si viene esa mirada, digo, de, de casa de gobierno Una mirada piadosa para que trabajadoras y trabajadores de puestos fijos Puedan volver a la calle a buscarse el mango y a ganarse la vida La verdad, Billy, claro. es que estoy muy agradecido por este ratito que pudimos charlar este, y si te. El otro parece... fue mío, Juan Bueno, bueno Billy, si te parece, eh, yo te dejo anotado en la agenda, ya estás anotado, ahora te tenemos, tenemos tu número y a la primera de cambio te volvemos a llamar, ¿te parece? Dale, no hay problema. Muy bien, muy bien. Así nos seguís contando cómo evoluciona tu sector, tu laburo y tu día a día en esta, en esta situación tan rara y tan, tan inédita, Billy, que nos ha tocado. Sí, la, a ver lamentablemente estamos pasando una situación que hay que cuidarse. Porque ya, como que ya viene el invierno, hay que estar al pico. Tal cual, tal cual. Se suman un montón de posibles enfermedades también, como todos ojalá, los inviernos. Ojalá, que ojalá no, que, no, que no pasa. Ojalá. podamos volver a la normalidad. Más vale, más vale. Ojalá. Nuestros, nuestros deseos no necesariamente son lo único que ponemos, Billy, porque al cuidarnos, al cuidarte como estás haciendo, quedándonos en casa, este, estamos construyendo la única vacuna de la que disponemos, así que... Claro, claro. Aparte, esa es una enseñanza de la vida. Muy bien. Hay varias cosas que tomamos en cuenta ahora. Antes no le dábamos ni bolilla. Qué importante lo que decís, Billy, porque tenemos, hemos tenido tiempo para pensar en todo esto, ¿eh? Claro, claro. Bueno, bueno Billy, la verdad es que la mejor de las suertes es para ti, que tengas muy buen resto de la jornada y si te parece Gracias, más, más adelante nos volvemos a comunicar para que nos cuentes dale, dale. si ya se regularizó, si ya pudiste volver a, a tu puesto fijo y a laburar a ganarte el pan de todos los días. Gracias. Gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Billy. Ahí está un trabajador, un trabajador.